We'll of right Bueno, esta canción es de la película Filadelfia eh, Que la elegimos Bruce especialmente Bruce Sprinting ¿no? sí. Claro, Bruce Sprinting La elegimos especialmente Para dedicar estos minutos A esta fecha que se está conmemorando hoy Que ha ido cambiando de nombre Se puede decir, ¿no? Mm. era Yo me acuerdo que se decía Día del Orgullo Gay uh -huh. Después Día del Orgullo LGBT uh -huh. Día de la Diversidad Esa me parece que fue va con todas, ahora se le han agregado otras letras, que son sí, incluso... las iniciales de otros conceptos que se van agregando a todo esto incluso le agregan el signo más LGTBI más para sí. incluir todas las otras iniciales de Exacto. identidades de nosotros, vamos a decirlo claramente, eh, del tema hablamos poco sí. en la radio como de algunos otros temas sí. que hablamos poco eh, es muy difícil en esta época en que te marcan la agenda, te marcan qué es lo que vos tenés que buscar, cuáles son tus objetivos, todo te lo tienen que decir de afuera, es muy difícil poder eh, buscar que no te arrastre la ola, ¿no? Y muchas veces, no solo con este tema, realmente con el tema de la mujer, con el tema del medio ambiente, con el tema de los derechos humanos, te van eh, cambiando totalmente mm. la... La, la plataforma, digamos De reivindicaciones Y poniendo los contenidos que quieren Por eso pasa que la YEL Te puede hacer campaña por el medio ambiente Por ejemplo, la YEL que contamina todo Pero te hace y te habla De la sustentabilidad todo ese lenguaje En este tema también Y por supuesto que acá Hay conceptos, palabras Que representan conceptos Que Que se repiten, seguramente ustedes Los oyentes podrán agregar otras como el tema de los derechos, el tema de la libertad, la dignidad, la igualdad, el respeto, la diversidad, eh, el ir juntando que junto con los derechos, y esto no es solo para esta fecha que se conmemora hoy, para cualquier reclamo por derechos hay que unirlo a luchas cotidianas. Entonces eh, vamos a, a ir nosotros a la historia de por qué hoy es este día, por qué se conmemora este día en el día de hoy. Sí, tiene que ver con todo un entorno social ¿no? y una lucha eh, que, de lo que se conoce como la revuelta de Stonewall, un momento histórico, se produjo la madrugada del 28 de junio de 1969, fíjense en qué, en qué momento ¿no? de la historia, en el pub Stonewall Inn, ubicado en el barrio neoyorquino de Greenwich Village, en Nueva York, Estados Unidos, los asistentes a ese local se rebelaron contra una redada policial que buscaba identificar y detener a personas gays, lesbianas y transexuales que se reunían ahí eran un tipo de actuación policial común en esa época tras la primera guerra mundial una buena parte de la población homosexual de Estados Unidos se afincó en barrios de Nueva York como Greenwich Village o Harlem descritos por la prensa como mujeres de pelo corto y hombres de pelo largo muchos de ellos acostumbraban a reunirse en locales clandestinos debido a que por entonces la ley seca prohibía la venta de bebidas alcohólicas estos bares dieron cabida a, otros, a otras actividades que eran consideradas inmorales más allá del consumo de alcohol y entre ellas se encontraban las prácticas homosexuales contra las que se habían aprobado leyes en Nueva York. La persecución de la homosexualidad fue a más en los años 60 cuando el alcalde Robert Wagner inició una campaña para limpiar la ciudad de bares gays de cara a la Feria Mundial de 1964. El modus operandi de la policía, dice la información de Nueva York, solía ser el mismo. Con una frecuencia aproximada de una vez por mes, los agentes organizaban redadas en los locales que pensaban que eran sospechosos o así los denominaban, hacían formar en fila a los clientes y les pedían sus documentos de identidad. Si estos no poseían la identificación o usaban ropa del sexo opuesto, eran arrestados. En otras ocasiones, un agente encubierto... ...entablaba conversación con algún sospechoso, como pensaban ellos... ...si éste le hacía una proposición sexual o aceptaba una invitación o una copa... ...acababa también siendo detenido. Uno de los locales que la policía tenía en el punto de mira era el Stonewall Inn... ...ubicado en los números 51 y 53 de la calle Christopher. Después de clausurar otros dos clubes cercanos y tras dar un aviso el martes anterior a la 1 y 20 de la mañana del sábado, 28 de junio de 1969, irrumpieron cuatro policías vestidos de civil y otros dos con uniforme de patrulla, anunciando su presencia a gritos. Una vez dentro, apagaron la música y encendieron las luces. De entre los 200 clientes del bar, algunos que ya habían experimentado antes esta situación, Corrieron hacia las puertas y las ventanas de los baños, pero la policía había bloqueado los accesos. Las cosas pasaron tan rápido que te quedabas sin saber nada. De repente había policías por todas partes. Nos dijeron que formáramos fila y tuviéramos lista nuestra identificación para que nos llevaran afuera, dice un testigo que aparece citado en una obra de Justamente sobre este tema Pero la redada no salió como los agentes esperaban A diferencia de lo que ocurría en otras ocasiones Los clientes que no fueron arrestados No despejaron el lugar Entre 100 y 150 personas Algunos clientes del bar y otros procedentes de locales cercanos Se arremolinaron arremolinaron frente a la puerta Y en ese momento hubo quien empezó a hacer poses y muecas burlonas a los policías a los pocos minutos el número de personas concentradas frente al Stonewall Inn superaba en 10 veces el inicial cuando los policías se llevaron arrestados a los empleados del bar uno de los presentes gritó poder gay y otro comenzó a cantar la canción de protesta We Shall Overcome Venceremos. según testigos del momento en este contexto, un agente empujó a una persona trans a la que ésta respondió dándole un golpe en la cabeza con su bolso. Bueno, y ahí se, se, se, se armó, ¿no? Los policías intentaban contener a las personas. Eh, pero lejos de calmar los ánimos, los encendieron. Sin aparente organización previa, los participantes a la protesta trataron de volcar un furgón policial y comenzaron a lanzar eh, ladrillos, piedras, botellas y contenedores de basura contra el bar, donde se atrincheraron varios agentes, incluso arrancaron un parquímetro que usaban como ariete contra las puertas del local. Cuando los manifestantes amagaron con acceder al interior del bar, los policías sacaron sus armas y amenazaron con disparar a la masa. En el momento más crítico, la fuerza antidisturbios llegó para liberar a los agentes que se encontraban dentro del Stonewall. Después de varios minutos más de enfrentamientos en las calles, la policía antidisturbios consiguió justamente dispersar a la multitud. Las protestas se disiparon sobre las 4 de la madrugada, la noche acabó con 13 detenidos y varios manifestantes y policías heridos. El Stonewall quedó destruido casi por completo. Bueno, eh, al año de esto, en 1970, el Frente de Liberación Gay organizó una marcha en Nueva York eh, que recorrió 51 manzanas hasta Central Park. La consigna era buscar que que se identificaran, que salieran claro. públicamente no los que eran gays. Claro. Eh, Hay un testimonio de una asistente que recogió el New York Times resumiendo el espíritu de la concentración. Tenemos que salir al espacio público y dejar de sentir vergüenza, de lo contrario la gente nos va a tratar como bichos raros. Esta marcha es una afirmación y declaración de nuestro nuevo de nuestro orgullo. Se organizaron paralelamente marchas en San Francisco, Los Ángeles y Chicago. Al otro año más ciudades se sumaron, Boston, Milwaukee, Dallas. En el 72 llegó a Europa, Alemania, después a Inglaterra. En España en el 77 fue la primera marcha, en Barcelona. Amnistía Internacional dice que no fue algo festivo y masivo como las actuales. Participaron alrededor de 400 personas que fueron dispersadas también por la policía. Y a partir del 78 la Marcha del Orgullo se autoriza se empieza a celebrar también en madrid y otras ciudades españolas por supuesto que esto llegó a América Latina también uh -huh. y con más o menos desarrollo en todos los países esto se expresó por supuesto que como con otras eh, con otros temas de nuestra sociedad eh, hay un, una primera un primer punto de partida que es el de la hipocresía no porque estas uh -huh. cosas no es que suceden ahora y antes no antes se tapaba, se escondía, se reprimía, el asunto es que cada uno haga lo que le parezca, lo que elija, ¿no? como siempre, sin dañar a nadie, sin pasarle por encima a los demás, eh, que es una cuestión de libertad, eh, por supuesto, esto no quiere decir que eh, mi primera carta de presentación, porque a nadie le pregunta a usted <coughs> que quiero claro. sexual o homosexual, lo que importa es lo que hace, lo que piensa, lo que siente. Lo otro algo que debería una, ser, ¿no? Obvio, ¿no? Que obvio ser obvio tendría que ser obvio hablamos de una realidad también eh, donde hay países que hay pena de muerte por ser homosexual sí, no sí, sí. Eh, Arabia Saudita eh, por ejemplo, ese país tan amigo de, de las potencias occidentales no existe una legislación penal pero se aplica la ley islámica de la Yaria o la interpretación que hacen en Arabia Saudita esa ley <coughs> y Aunque es considerado en principio un delito menor eh, las relaciones sexuales entre hombres, las relaciones son castigadas con la pena máxima. Eh, el matrimonio ni que hablar entre personas del mismo sexo no está permitido. El Código Penal Islámico de Irán también contempla la pena de muerte eh, por, por esta situación. En, en Sudán... También en Yemen, en, y bueno, y en África hay 30 países, eh, 30 países donde se criminaliza la homosexualidad, hay hasta campos de refugiados donde donde se alojan a los a los homosexuales, es una realidad que no siempre se conoce, pero te persiguen y te meten preso. ¿En por tu identidad. Estaba pensando exactamente. ¿En Qatar se está hablando de eso, Lindo ¿no? tema para escribir para la juventud el fin de semana. Sí, para el Mundial. Sí. Eh, se está advirtiendo, qué cosas pueden ser, algunas son... dicen que se exageran. Pero... Digo porque se está manejando evidentemente con todo eso, hay que hincarle el diente a eso sí, porque sí. también la, la, la televisación va a jugar su papel, hay muchas cosas este sí. que están con esa realidad. Bueno, se le considero una enfermedad, claro, mucho tiempo. claro eh, Y es un sector que fue muy golpeado, esta canción también recuerda la de Filadelfia la eh, fue protagonizada la película por Tom Hams, que recuerda la historia de de alguien que enfermó de sida, ¿no? Claro. Eh, recordemos cómo asoló, particularmente golpeó a, a los homosexuales esa enfermedad que hoy por hoy se supone que con tratamientos no sí, sí. no es este eh, mortal, ¿no? Eh, pero que golpeó duramente uh -huh. en los 80 y particularmente a, a los homosexuales esa, esa enfermedad y esta película Filadelfia recuerda esa historia también. Les eh, decimos a propósito de lo de Qatar, Marcelo, sí. que hay una noticia que decía que en Arabia Saudita, Siria y Qatar, las autoridades dedican sus esfuerzos a incautar objetos con los colores del arco iris por promover la homosexualidad y hay todo un escándalo con una película de Pixar, donde hay un beso, parece entre sí. personas del mismo sexo, light Year, la conversamos el otro día justamente con Fernando Palumbo. Ahí va. Y bueno, ahí han intentado este sí. censurarla, ¿no? O la han censurado, por lo que vemos en algunos titulares. Quiero decir, aprovecho, Hernán, que el año pasado algunos equipos del fútbol profesional uruguayo quisieron salir uh -huh. con un brazalete y la algunas hinchadas impidieron a los jugadores apretando a la directiva y a los jugadores para que no lo pudieran hacer ahora que justo en estos días hablábamos esto ¿no? Uh -huh. bueno veremos qué pasa en el, creo que en Qatar va va a haber mucho de esto se va a aprovechar para eh, para ver para mostrar suponemos para dar una pelea por visibilizar todo esto. stone I heard the voices of friends vanished and gone at night I could hear the blood in my veins this is black and whispering there's the rain on the streets of Fi